Bueno,、eh, nos dicen que estamos en comunicación telefónica con Matías Rulli, secretario de la Gobernación. Buen día, Matías, Pato y Flor, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día,、Pat eh, buen día Flor, buen día, Pato, un gusto s a l u d a r l o s y a la audiencia de Radio Encuentro. ¿Cómo a n d á s Matías?、Eh, bueno, primero que nada, felicitarte a、sí. vos、eh, por el resultado obtenido por tu sector Juntos Somos Río Negro en las elecciones pasadas. Bueno, les, les agradezco, pero más que incluso. Electoral nuestro, es un triunfo de todos los rionegrinos,、uh -huh. eh, destacó y premió una gestión que venimos haciendo.、Eh, Rulli, te preguntaba, para empezar por, por algún lado, ¿no? porque hay muchas cosas para conversar,、eh, ¿Sí? ¿alguna modificación en el gabinete ministerial a partir de este resultado obtenido en las elecciones pasadas? No, en, en lo inmediato no, sí pueden haber algunos,、eh, algunas correcciones a partir、eh, de diciembre, pero、eh, el gobernador.、Eh, Fue muy claro en decir que, que va a continuar con este equipo de trabajo.、Eh, así que, es más, hoy, si leen un, un diario regional,、eh, van a encontrar una entrevista del gobernador en donde dice que, que, que en estos momentos no va a haber modificaciones del gabinete. Ajá, perfecto. Bueno, el gobernador también dijo que iba a ser p r e s i d e n t e en materia de elecciones presidenciales, que no iba a votar a ninguno de los candidatos. O sea,. Que no iba a hacer campaña, por lo menos, seguramente iba a votar por alguno.、Eh, y, pero sí reconoció que lo había llamado Cioli en las últimas horas.、Eh, te pregunto a título personal: vos, militante del Frente para la Victoria,、eh, ¿vas a ser presidente también o el sector del peronismo que del de Frente,、sí, de Frente para la Victoria va a apoyar a los candidatos del Frente para la Victoria? Claro, no, nosotros, nosotros pertenecemos a un proyecto político provincial、uh -huh. en el cual、eh, vamos a charlar en conjunto y vamos a decidir en conjunto、eh, qué haremos de cara a las presidenciales.、Eh, en principio,、eh, te digo que no, no hay una alternativa que me seduzca、eh, porque unos representan algunos intereses, otros a otros.、Eh, hay varias vertientes peronistas, porque independientemente. Eh, si están enrolados dentro del Frente Paradictoria o no, hay muchas vertientes peronistas, así que particularmente voy a esperar a, a ver cuál es la mejor opción、eh, para los argentinos y en función de eso、eh, decidir eh, primero si milito para alguno de ellos、eh, y segundo si、eh, a quién voto. Pero、uh -huh. también por otro lado,、eh, yo lo que, lo que me parece que hay que destacar es que, el,、eh, que sea. Futuro presidente de los argentinos o futura presidenta de los argentinos,、uh -huh. yo lo que le, le pediría es que tenga una mirada、eh, muy, muy particularizada sobre las eh, crisis eh, regionales que estamos viviendo, que tenga una mirada proactiva sobre el turismo、eh, y que tenga una mirada、eh, federal. Digamos, esa, con esas tres cosas, yo me daría por, por convencido. Ajá.、Eh, sin embargo, algún proyecto nacional hay que votar, y de tus palabras deduzco que hasta se podría, el sector tuyo podría optar por masa, digo, ¿no? No, no, la verdad es que no sé, todavía nosotros no, no hemos definido ningún proyecto político realmente. Me parece que, además, sinceramente, nosotros hoy lo que estamos haciendo es,、eh, luego de,、eh, del triunfo electoral del domingo, haciendo los análisis. Eh, ciudad por ciudad, localidad por localidad, de cómo nos, nos ha ido、eh, en todos lados y haciendo los análisis correspondiente, correspondientes y las correcciones necesarias. Hemos ganado、eh, transversalmente en toda la provincia y en todos los sectores sociales. Entonces,、uh -huh. me parece que es un capital político muy grande、eh, que tenemos que saber cuidar y además, nosotros tenemos que ser coherentes con lo que dijimos. Nosotros dijimos que queremos. Un proyecto político provincial que defienda los intereses de los rionegrinos y que no se a r r o d i l l e ante nadie.、Uh -huh. Entonces, no vamos a ir atados de tí n y de manos、eh, a acompañar a un candidato que no defienda lo que nosotros defendemos, es decir, que defienda fuertemente los intereses de los rionegrinos.、Uh -huh. Te pregunto esto, Matías, porque yo recuerdo haber conversado cuando recién se produjo allí la, la crisis en el Frente para la Victoria Provincial、uh -huh. y se produce la separación, y yo r e c u e r d o que en aquella ocasión. Eh, vos, eh, también Pesati y otros dirigentes del justicialismo que están en el sector、eh, de Juntos Somos Río Negro、eh, ratificaron su profesión de fe kirchnerista, o sea, dijeron que iban a seguir con el proyecto. Y que、uh -huh. eh, en ese tiempo, digo, parece que te escucho ahora y parece que es distinto de aquel momento. No, no, no, no, sí, me, me parece que estás interpretando mal, Pato, porque. Eh, yo no estoy diciendo que sea diferente de aquel tiempo a este.、Uh -huh. Yo siempre dije lo mismo: defender los intereses de los rionegrinos.、Uh -huh. eh, y me parece que, que en eso tenemos que, que, que ser muy claros. Hubo casos y momentos en los cuales、eh, yo no sentí que cuidaran a los rionegrinos, y entonces、eh, ahí tomamos、eh, otras fortalezas y decidimos. Hacer otras cosas, pero nosotros, el proyecto político provincial, Pato,、uh -huh. lo que está planteando Juntos somos Río Negro como movimiento político provincial, porque es más, en, ya nos ha superado hasta nuestras, ha superado nuestras propias expectativas. En, es decir, nosotros、eh, veíamos en las encuestas un, un triunfo d l g a d o frente al senador Picheto, pero sabíamos que teníamos enfrente un candidato muy fuerte. En, Pero no pensábamos que iba a ser por tanto.、Uh -huh. ...y En consecuencia, nosotros tenemos que. Mira, la, la, lo que hay que respetar siempre es la voluntad popular y la voluntad de, los, de aquellos que te votaron.、Uh -huh. nosotros, ¿Qué ...nosotros discurso tuvimos frente a, a quienes no votaron y frente a los rionegrinos? ...que Éramos un proyecto político provincial que no se iba a arrodillar ante nadie y que iba a definir、eh, las cuestiones en función de los intereses de la provincia de r í o n e g r o Bueno. Si nosotros decimos eso y nos acompañó el 53% de los, de los votantes, ahora tenemos que seguir en esa misma línea.、Uh -huh. No podemos decirle de otras cosas, pues si no, les estaríamos, los estaríamos engañando.、Uh -huh. eh, lo cual n o opta,、eh, Matías, de que a, a nivel nacional cada uno elija su propio camino, entonces, ¿no? Perdóname, Pato.、No、no, no, o sea, que se haya votado un proyecto provincial, no te obliga a vos no definirte en, en, en el ámbito nacional, a nivel personal.、Digo. No, no, no, está claro. Mirá, nosotros tenemos un, un proyecto muy amplio, un proyecto muy amplio, muy、eh, de, de, respetuoso de todas las de todas las voces.、Eh, lo que sí también tengo claro,、eh, Pato, es que lo que quiero es que se resuelvan los problemas de los rionegrinos. Entonces,、uh -huh. eh, hasta tanto,、eh, todavía no he escuchado. A ningún candidato eh, hablar eh, de los temas regionales de la provincia.、Y、mirá que han venido algunos candidatos a la provincia.、Uh -huh. eh, vino Cioli, vino Randazzo, vino el propio m a c r i Y no los he visto eh, hablar eh, concretamente de alguno de los problemas que están padeciendo los rionegrinos. No los veo、eh, hablar de las crisis. Eh, regionales o de las crisis como la f r u t i c u l t u r a Entonces, me parece que en función de que cuando hablen, digan algo de eso, nosotros vamos a tomar una definición.、Uh -huh. Siguiendo tu, tu, tu, tu línea de razonamiento, Matías, a ver,、eh, no sé por qué,、eh, pero me da la sensación de que se empiezan a inspirar en un movimiento popular, por ejemplo, como movimiento popular neuquino. ¿Es así o no? Ya, nosotros lo que queremos es tener、eh, un, un proyecto provincial. En, eh, que defienda la bandera del federalismo, que、eh, no son otras、eh, que las banderas que defendieron、eh, nuestros principales caudillos、eh, en la Argentina.、Eh, es decir, y además son banderas、eh, que se han, se han defendido en muchos lugares y demás. Todos aquellos、eh, que fueron gobernadores、eh, previo a ser presidentes siempre defendieron esas banderas también. Entonces, nosotros lo que queremos es tener una. Una fuerte decisión、eh, respecto de nuestra provincia,、eh, cómo verla、eh, y, y que haya,、eh, digamos, no, suerte, no, no, no, no hacemos chauvinismo barato, sino que eh, queremos eh, realzar, realzar nuestras cuestiones locales. Está, el tema es que a mí me cuesta, y, y, y vos venís de un, de un partido nacional y popular, y venís de la cámpora, y venís, o sea, de, de movimientos de esa naturaleza. Que siempre pensaron que las estrategias tienen que ser nacionales, que las, o, sea, o sea, los proyectos tienen que ser nacionales.、Eh, es cierto lo que vos decís, cómo atender la cuestión provincial, pero este, no sé, yo, yo tengo el convencimiento casi de que Mirá, las políticas. Cuando las... le preguntaron, Pato, ¿Sí? cuando le preguntaron a Perón alguna vez qué era la patria, ¿Sí? eh, Perón iba en un avión y miraba a los poblados y decía.、Eh, Yo lo que veo son ciudades.、Sí. Yo lo que veo son ciudades.、Sí. Yo lo puedo ver de, toda la, de todo el país entero.、Ajá. Y entonces la patria para cada uno de ellos, para cada persona que vive en una ciudad, <coughs> es su propia ciudad. Yo siempre digo. Ahora tengo que, he, he crecido porque me toca estar en un cargo de relevancia provincial. Yo siempre me identifico como bienense, luego como río en el bien y como argentino. Ajá. claro, Entonces, desde ese punto de vista, siempre yo, dentro del gobierno provincial, muchas veces me toca defender los intereses de los viennenses. Después, cuando estoy、eh, cuando en la provincia, me toca defender los, los intereses de los r í o s n e g r i n o s Y en Nación, voy a defender los intereses de los r í o s n e g r i n o s en función de、eh, lo mejor para los r í o s n e g r i n o s y también para la patria, por supuesto. Ajá,、eh, Matías, en coincidencia con las elecciones pro,、eh, presidenciales. Se、sí. eligen diputados nacionales. Este, ¿Alguien me dijo por ahí que vos podrías ser candidato por j u n t o Somos s Río Negro? ¿Puede ser? No, de ninguna manera. No, bueno. De ninguna manera,、eh, Pato, porque no, no, no es mi interés、uh -huh. eh, he ocupar un, un espacio así. Yo、eh, estoy donde, donde el proyecto político、eh, me necesite. Yo no, no, no tengo ambiciones、eh, personales. Eh, en todo caso, si, si en algún momento la sociedad o la ciudadanía me pone en algún lugar, eh, eh, lo, lo aceptaré gustosamente, pero no, no, no es ni a p e t e r s e ni me muevo en estos momentos、eh, por las ambiciones personales.、Ajá. Bueno,、eh, te pregunto,、eh, ¿por qué crees vos que se produjo esta diferencia tan importante de votos, o sea, este triunfo tan amplio de Bonetiknek por Sole Pichetto, que en realidad estaba en los cálculos de nadie, ni siquiera? En las encuestas previas? Se produjo porque、eh, era, yo, yo lo venía analizando, no me tocó coordinar la campaña provincial,、eh, y cuando veíamos los primeros números,、eh, la gestión que conduce al gobernador Beretinnec、eh, era una gestión que estaba、eh, muy por encima Eh, de lo que algunos、eh, pensaban. Cuando nosotros leíamos los primeros números, estábamos muy bien. Entonces,、eh, yo hacía la reflexión de que si、eh, lográbamos、eh, emparentar la gestión de gobierno con el gobernador Beretinelli en e cuanto a su intención de voto, íbamos a ganar con mucha holgura. Eh, eh, pero además, vos s a b é s que. Y por, ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vos、eh, sos gobierno. Eh, que cuando vas a la reacción, te votan por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por la confianza que generas para lo que proyectas.、Uh -huh. Bien, la sociedad eh, eh, nos estaba mostrando de que tenía mucha confianza en nosotros y que veía con buenos ojos lo que, veía, lo que habíamos hecho. Eh, más, eh, por esto te digo que el voto transversal a todos los, en todos los sectores、eh, ha sido、eh, muy Eh, muy favorable, no es que hubo unos sectores que nos votaron y otros sectores que no, sino que、eh, basta agarrar e l、eh, voto parroquial, basta agarrar el voto parroquial de v i e t m a m vas a encontrar que todo, ganamos en casi todas las mesas, creo que perdimos en una sola mesa en el Cóndor.、Uh -huh. eh, eh, el voto transversal en todos lados、eh, fue muy parejo y en toda s la s provincia s se dio así,、uh -huh. porque salvo casos、eh, puntuales. Donde perdimos por 2.800 votos en Roca, en San Antonio por 1.000、eh, votos, en Campo Grande, en, en Jacoba, después en toda la provincia, transversalmente ganamos las elecciones.、Eh, en consecuencia, me parece que yo veía este efecto, yo lo sentía, lo sentía en la calle, pero además el contacto de, del gobernador Beretín, e permanente y constante con.、Eh, Con la gente, con la interacción con la gente.、Uh -huh. Porque al fin y al cabo,、eh, uh -huh. eh, la gente sabe que es un hombre para conducir los destinos de la, de, de la provincia y un hombre como ellos. Y entonces, esa cercanía nos dio el truco. Bien. n s t á s preparado? Sí, ahora sí, ahora te estoy escuchando. Ahora te estoy escuchando.、Eh, tuvimos un pequeño comentario en los últimos segundos.、Eh, Matías, a ver. Bueno, el, vos sabés que en general estamos en presencia de un electorado. Que, que, que se ve que no es cautivo ahora, ¿no? por lo menos un sector importante el electoral l e no es cautivo de las、sí. estructuras políticas, que se mueve hasta, hasta cierto, cierta medida veleidoso, ¿viste? Se, se mueve de distinta s manera s de acuerdo al, al, a, a lo que sea. Fíjate que en, en b i e l m a gana lejos Rully, sacando el 55% de los. Perdón, no, eh, eh, Fulkes, perdóname,、eh, sí, gana sí. Fulkes con, con el 55% de los votos, el radicalismo saca. el 36%, después con Masasiesi saca el 6%. Digo, acá me parece que nadie tiene la vaca atada y habrá que esperar qué va, va a pasar. Y en ese sentido te pregunto, ¿no? ¿qué va a cambiar、eh, de la administración b l e t t i g n a c en relación a lo que ha sido la actual administración? ¿Qué cambia en, en, la, en la futura administración? No, nosotros me parece que algunos de los ejes que tenemos que cambiar e s o、eh, dar mayor agilidad a la a d m i n a Administrativa, algunas cuestiones en eso、eh, hemos tenido muchos,、eh, muchos temas、eh, para tratar. Tenemos eh, que eh, trabajar con el, mismo, con el mismo ahínco y con las mismas ganas.、Eh, pero me parece que hay algunas correcciones que tenemos、eh, que hacer. Vean, Pato,、eh, yo siempre digo lo mismo,、eh, y también es un mensaje a algunos gobernantes que piensan. o Políticos que piensan que han hecho todo, cuando, cuando uno cree que, que ya ha hecho todo,、eh, que, que, ya, digo, que ya hizo todo lo que, lo que tenía en mente y demás, es el momento para empezar a, a irse.、Uh -huh. Nosotros no creemos que hemos hecho todo, creemos que, fal que nos falta, somos muy、eh, respetuosos de las diferencias, es más,、eh, no somos eh, soberbios. Eh, Si bien、eh, tuvimos un respaldo eh, mayoritario, eh, mucho, digamos, me parece que el, el respaldo más importante que hubo de s d e la vuelta de la democracia a la fecha,、eh, uh -huh. vamos a tomar eh, eh, los temas de campaña y los temas que los peregrinos、eh, votaron en n u e s t r a s fuerzas políticas, porque creemos que lo que, que lo que se viene no solo en la provincia, sino en, en el país y lo que la gente está. Está buscando y está viendo es que h una mayor apertura al diálogo, que haya, diálogo, que haya、eh, búsqueda de consensos y que pensemos en una provincia mucho más,、eh, mucho más eh, generosa y solidaria.、Eh, una de las cosas、eh, fundamentales que vamos a profundizar es、eh, una palabra que,、eh, que sintetiza toda una, una manera de pensar y una cosa que queremos, y además rescata los valores. En, eh, más importantes de, de la provincia que es la palabra integración.、Uh -huh. eh, nosotros queremos seguir integrando la provincia de Río Negro. Por eso el gobernador,、eh, en forma incansable, ha recorrido、eh, la provincia, porque、eh, la integración se hace、eh, desde las cuestiones concretas hasta las cuestiones gestuales.、Uh -huh. Las cuestiones gestuales, el gobernador estuvo en cada lugar、eh, cuando había un padecimiento, pero también por cuando había un festejo o un aniversario. Eh, porque, era, porque es la figura institucional que nos representa.、Eh, y también、eh, nosotros queremos hacerles,、eh, hacer llegar e ...hacer s l el mensaje y que los rionegrinos,、eh, así como un catamarqueño, se siente、eh, s i el n t e e amor por Catamarca, un formosoño siente el amor por Formosa, y los rionegrinos sentamos el amor por nuestra provincia de Río Negro. Entonces, que el variedochense se ponga contento cuando al bien v e n se le va bien. Que el bienmense se ponga contento cuando al roquense le va bien, que al roquense le, se ponga contento cuando el de la línea sur le va bien.、Uh -huh. Y así, cuando alguno tiene un padecimiento, que el barilochense sea solidario con el roquense si está padeciendo, que el roquense sea solidario con el bienmense si está padeciendo, y que、si、el bienmense sea solidario con el de la línea sur. Me parece que el mensaje de la integración va a ser una palabra clave en el futuro de h o Matías, gracias por la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a vos, Pato, y un saludo a Flor, que no, que no me ha hecho ninguna pregunta. Estoy calladita, estoy calladita. Prefiero escuchar. Bueno, gracias, Matías. ¿eh? Bueno, un abrazo. Ahí estaba Matías r u b l i secretario general de la g o b e r n a c i ó n de la Provincia de Río Negro, y por supuesto, ¿no? explicando desde el oficialismo provincial.